Hola Peque, pues nada, que me ha dicho Rigo que dentro de nada es tu cumpleaños, así que te hago esta grabación para desearte un muy muy muy feliz cumpleaños, que ya eres un año más mayor y que nada, que lo pases súper bien, que espero mucho que te guste este regalo que te estamos haciendo y que bueno, aunque para irnos pille un poco lejos, siempre nos quedará el Starbucks para hacer nuestras locuras, tomar nuestros frappuccinos y reírnos, y hacer un montón de cosas, que te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que te cuides, y que eres lo mejor, y que eres una gran amiga, un beso de, de Mac, cuídate.